¿Qué tal Garabaglia, Pato Lobos y Flor b e r r i a u t a de Radio Encuentro los saludan? ¿Qué tal Pato Flor? Buenos días, s ¿eh? Un gusto el contacto con ustedes y retomar el、sí. diálogo nuevamente. Claro que sí, y en una、sí. circunstancia tan interesante, tan buena, ¿no? Como esto de la inauguración de este matadero. Sí, sin duda, hoy un día histórico para la, la comunidad, para la localidad, para la región. Nos animamos a decir que es un hecho sumamente. Importante, ¿no?、Eh, dejar oficialmente inaugurada esta obra de sala de faena aquí en San Javier. Después de mucho tiempo de reclamos, de pedidos, de proyectos, de ideas, y bueno, sea, sea, se logra coronar, decimos hoy, todo este esfuerzo, este acompañamiento provincial con esta decisión política primero y luego la inversión, que ya supera los 5 millones de pesos, eh, Hoy sabemos que es un día de fiesta, ¿no?、Uh -huh, claro que sí. Esto quiere decir que todos los productores locales, especialmente de porcinos, de corderos, de chivitos, podrán utilizar este servicio, ¿no, Javier? Sí, exactamente. Es el espíritu de, de esto: matadero social de pequeños animales, ¿no? El compromiso del primer día en darle respuesta a la cuestión de faena. Aquellos pequeños productores con esta obra que hoy va a quedar inaugurada. n o Luego, seguramente, vendrá el otro proceso de、eh, ordenarnos junto a los productores, culminar con la documentación,、claro. que a muchos de ellos les falta, y, y definir、eh, todo lo que es la faena en sí. ¿no es cierto? Uh -huh. Pero la importancia de, de tener esta obra que no, no registra antecedente en la provincia. Uh -huh. Sinceramente, una obra importantísima、claro, claro. pensaba modularmente para poder seguir creciendo. Una obra de afluentes que、eh, no, no, no la tiene ningún matadero provincial. Decir. Mirá vos, qué interesante. Es, es muy bueno esto que d e c i r porque, justamente, el tratamiento de los afluentes en los frigoríficos de la provincia es un, es un déficit, es una deuda social enorme. Sobre todo acá en Vierma, ¿eh? con el FreeDavy. Eh, claro, el tema es que no se ve, ¿viste? porque se tienen prohibido ingresar por el lugar. Pero quienes hemos tenido la ocasión de volar, ¿no? tomar algún avioncito y mirar hacia abajo, nos damos cuenta del enorme daño que provoca un trabajo de los efluentes mal hecho, ¿no? como el que hace el Free Devy. Ahora te preguntaba te iba a preguntar, Javier, ¿ya está el, el primer tándem de animales? ¿Ya el, el grupo de animales que van a faenar? ¿está, ¿Está todo eso preparado para hoy? No, no, hoy simplemente es.、Eh... El corte de cinta oficial, Ajá, poner、está. una fecha, una recorrida por las instalaciones ya con todo el público, productores y autoridades presentes. Pero bueno, estamos, estamos realizando algunas faenas de ensayo, seguimos s probando、Ajá. los equipos, justamente lo, los 15 lechones que se utilizaron en el concurso、eh, r e g i o n a l del lechón, ¿no、es cierto? que pudimos realizar ayer, fueron faenados aquí, permanecieron en la cámara. De los equipos funcionando perfectamente, incluso tuvimos un corte de luz, automáticamente arrancó el generador que, que fue previsto dentro del proyecto,、uh -huh. eh, para que no se corte la cadena de frío. Realmente, un proyecto que fue pensado、eh, prácticamente cuidando todos los detalles, decimos, ¿no?、Uh -huh. La provisión de, de este generador para los distintos v a i z v e n e s que tiene la electricidad en, en la región, la producción de agua cruda a través de la perforación, y bueno, esa obra de, de fluentes que te digo que si uno lo mira acá como yo estoy en este momento, lo ve, pero superdimensionado lo que es la sala de faena, pero justamente tiene que ver con esa visión de futuro que nos permita,、eh, Ir creciendo, ¿no?、Mm. Seguramente la sala irá creciendo、claro. y, y los afluentes van a ir acompañando ese crecimiento. Ahora, Javier, eh, eh, bueno, una oportunidad extraordinaria para los productores que podrán faenar acá y no en otro lado, como tenían que hacerlo en, allá por General Roca. Este, para el consumidor local, ¿va a haber algún beneficio? Digo, a ver, lo, te lo planteo en o t r o t é r m i n o v a n a bajar los chanchitos, por ejemplo? ¿Va a haber costos más económicos? ¿Cómo va a ser la cosa? Bueno, una de las cosas que esto. Persigue, además de ser、eh, de la, la herramienta legal para, para la faena, tiene que venir acompañado de una boca de expendio a t r a v e z de los mismos productores, que seguramente le va a dar ese proceso de organización para poder llegar con su mercadería, con su propia mercadería a Vierma,、uh -huh. en la región, y seguramente con un producto fresco y, sobre todo, diferenciado, ¿no? En el precio, me refiero. Qué bueno. Eh, Garabalia, eh, lo consultamos por otro,、eh, por otro tema.、Eh, quedó inaugurado el balneario, ¿no? Allí en San Javier. Sí, dejamos este fin de semana habilitada la segunda etapa, otros 500 metros de, de costalera con la obra de extensión de iluminación también sobre el lugar. Una obra de baños y duchas, también una superficie de casi de 40 metros cuadrados que ejecutamos para mejorar la infraestructura en el lugar. Este, y、eh, el vicegobernador, en este acompañamiento que, que siempre nos hace y que, que estuvo presente, dejó en funciones también、eh, a los tres guardavidas que van a cumplir la temporada aquí. Qué bueno,、eh. buenas noticias entonces para toda la comunidad de San Javier. Nos alegramos mucho, Javier, y bueno, esperemos que sigan estas buenas noticias, ¿no? que u e b Eh, eh, se producen viene, ¿no? en, un, en un marco no, no muy fortuito a nivel nacional, digo,、eh, que haya esta buena noticia a nivel local nos parece alentador. ¿eh? Exactamente, exactamente, Pato. Hoy vemos que las economías regionales sufren nuevamente un,、uh -huh. un proceso vulnerable donde son el fusible de la administración de los gobiernos centrales n o、uh -huh. y tener. Un gobierno provincial que mire al productor, que esté al lado del productor, inaugurando esta herramienta para ellos,、eh, es más que importante, mucho más que importante.